Sí, señor, sí, señor. Eh, vuelve a Mar del Plata esto que estás sintiendo eh, de fondo. Quedó horrible, pero es así. Lo que estás escuchando eh, va a volver a Mar del Plata porque áspera eh, vuelve a sonar, volverá a sonar el próximo 27 de julio desde las 9 de la noche en Abbey Road, eh, ahí en Juan B. Justo 6.20. Entradas en ventas a través de Abbey Road MDP. .com.ar o Articket, eh. son las maneras que tenés para poder sacar las entradas, pero para poder charlar un ratito de lo que va a ser el show, de lo que se viene dando eh, con Áspera y demás, estamos en Comunicación Telefónica con Julián. Julián, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿y vos? espectacular, acá contentos contentos porque Mar del Plata se está convirtiendo ya prácticamente en nuestro segundo hogar pero Vos sabés <ríe> es, que te iba a preguntar, Viene muchísimo para acá, digo, sí, les, les gusta la ciudad mucho. Nos encanta, obviamente que nos gusta la ciudad, ¿Quién quien no le gusta Mar del Plata está, está loco pero además nosotros estamos felices porque el público evidentemente les gusta claro. <ríe> parece que les gusta porque llenamos cada vez que vamos así que esta, esta oportunidad de, que se nos dio ahora de ir en el invierno, porque siempre vamos en el verano, uh -huh. eh, saca, sacando alguna vez en la historia que ya hemos hecho, este creo que este es el tercer invierno que vamos, este nada, dijimos eh, vamos a, vamos a hacerlo y, y, y bueno, y estamos yendo. A ver eh, qué onda, a eh, ver cómo nos trata el frío. ¿Cómo cuando, cuando pasa eso? Porque a mí me da la sensación, es una, son una banda hiper conocida, es una banda eh, que todo el mundo sabe de qué se trata, eh, Digo, pero me da la sensación que cuando les pasan estas cosas, de, che, parece que le gustamos a la gente de Mar del Plata. Eh, sí, un poco como gusta, que se van porque... sorprendiendo. Eh, todavía no, no, no tienen ese, ese umbral abierto de decir, bueno, tenemos que ir acá y sabemos que acá vamos a, no sé si a llenar para meter una cierta cantidad de gente. Digo, Es como que van probando todavía los diferentes lugares. No, nosotros este, en realidad vivimos el día a día y sabemos que esta carrera, eh, esto lo sabe cualquier artista, esta carrera tiene muchísimos altibajos, es una carrera hermosa, divina, pero no es estable. Y sabemos, incluso hay que decirlo también, en una época... Eh, estuvo áspero también ir hasta a Mar del Plata y otros lados me refiero que no, no iba la cantidad de gente que estábamos acostumbrados que vaya uh -huh. ya hace más de 10 años que estamos yendo a Mar del Plata, todos los años eh, sacando creo que algún año en, en pandemia eh, de hecho en, en Mar del Plata fue el último show antes de la pandemia <ríe> este sacando algún show de esos eh, siempre estuvimos yendo y Nada, sabemos que esta carrera tiene altibajos y no es que estamos expectantes de, uh, a ver qué va a pasar acá, pero nada, un, un año te toca que te va mejor que el otro y es y es así, tiene es una carrera la carrera del artista es una carrera con altibajos. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, eh Yo viendo estrella con Cristian Castro, cuando hicimos Don con Alex Essa, Eh, cuando hicimos este, cosas con el bananero, cuando hicimos el ganso con el bananero, tuvimos picos muy altos, ¿ok? O sea, tuvimos sí. picos muy altos. O sea, que Cristian Castro nos dio una exposición, o sea, no solo a nivel argentino, sino a nivel mundial. Y eso generó, por supuesto, eh, muchísima, este, muchísima repercusión y se tradujo siempre en que teníamos más público en los conciertos. Y después otros años donde, bueno, estábamos más este, más recluidos nosotros en lo artístico propio, sin estar con otros artistas grandes este colaborando, eh, estuvimos este más para nuestro público under eh, y nuestro público fiel Eh, tocando en otras circunstancias y por eso quizás eso se ve reflejado también en que bueno, hay veces que la banda está como más para solo su público y otros momentos que está abierta a un montón de otros ¿no? uh -huh. eh, digo ahí hablabas vos de, de, de la exposición que les dio por ahí cantar o, o grabar cosas eh, con diferentes artistas, digo, ¿cómo lo toma la gente, digo las la, la que lo va a ver? digo porque son súper eclécticos digo Cristian Castro, sí. Ale Sergi eh, Adrián Barilari Eh, Talia, la cantante claro. de Nywish en el medio, eh, digo el bananero, digo, ¿cómo toma la gente toda esa historia? Y nosotros eh, hemos acostumbrado al público a este, a esta dinámica, uh -huh. y, y a veces es difícil porque mismo el público está esperando algo que, que, que lo saque de contexto, ¿no? o sea cuando vos acostumbras a tu mujer esto se lo digo a todos no cuando vos acostumbras a tu mujer eh, a, a, a dos tres dos, dos tres días seguidos después ya prácticamente se convierte en una exigencia sí sí sí, no? sí sí entonces es complicado no entonces a nosotros pasa lo mismo acostumbramos al público en dos o tres años a, a, a tener un montón de locuras este y después este Dicen, bueno, hagan esto con este, hagan esto con el otro, hagan aquello con... Pará, pará, vamos de a poco, nosotros <risa> no es tan fácil. Bueno, pero da la sensación que a veces se lo lleva puesto... Bueno, hoy hoy por hoy, digo, por unas cuestiones que yo no, no voy a andar eh, mencionando nada, porque me parece que a veces hay, hay gente que no termina de entender eh, lo, lo que eh, lo que se hace con el humor y con la música. Digo, hoy también, es un día de... Hoy ayer fue un día de plena exposición de ustedes eh, en redes sociales. Eh... Sí, estuvimos ayer en tendencia en Twitter eh medio zarpada este y nada no nos no se nos revolucionó todo estuvimos a la noche en todos los programas del Part Time en Bendita TV en Duro de domar este, <risa> hoy están está Miguel no hablando en Olga sobre lo que pasó este, fuimos tendencia en Twitter llegamos en un momento a ser los sextos de lo que más hablaba la gente en todo el país de Twitter <risa> es buenísimo. y fue una locura porque bueno sí. nada el, el que no sabe que está escuchando esto el do, el domingo nos llaman de TN diciéndonos que a la madrugada tenían este un espacio para para ir a tocar unas canciones acústicas y a lo que nosotros aceptamos, lógicamente, para proporcionar este show de Mar del Plata, el del viernes de Tandil, el del 3 de agosto en Flores, el del 9 de agosto en Salta. Y dijimos, bueno, es una buena oportunidad para, para ir a promocionar un poco esto a un medio más grande, quizás, que los claro. que estamos acostumbrados. Y ni bien llegamos, dijimos, che, bueno, ¿qué podemos decir y qué no? O sea, fue lo primero que dije, le juro por Dios que fue lo primero que dije. ¿Qué podemos decir y qué no? Y la respuesta fue, todo lo que quieran. Acá no hay restricciones porque es TN a la una de la mañana. Le dije, pero están seguros, ¿no? Sí, acá no pasa nada, esto es re despierto, esto es onda punk. Bien. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces Aspera se lo tomó a su pecho. Sí. <risa> y al, terminamos al... tocando canciones. Estilo Aspera. Que estilo áspera que no esperaban, esperaban que íbamos a tocar Marolio y alguna pavada más y no tocamos Hijo de puta, tocamos ni la pija te queda hermano, tocamos me cago y tocamos roto percutor, y ahí se pudrió, y nada, y ve veíamos que del otro lado, <risa> del otro lado de la de la tele estaban este, ahí medio con cara, ¿viste? De de secuencia, sí. Sí. y cuando terminamos nos dijeron, che, no pensé que se iban a ir pero si sí, pregunté, lo primero que hice fue llegar y pregunté y me dijeron, no hay problema no, sí, no hay problema, pero no pensamos que iban a cantar tanto, así tan Ahora, tan... tengo te, te una pregunta acá digo, acá sí. vos crees que pasa como yo hoy por hoy, del del de, de, del periodismo del rock estoy No alejado, pero no hago tanto más allá de una nota por semana o dos, así como estoy hablando con ustedes. Durante 10 años eh, era mi fuente de ingreso, digamos, hacer eh, comunicación de, eh, de música. Y yo sabía quién venía, digamos, cuando hacía una nota a una banda, hacía, no sé, 3, 4 notas por semana a banda. Yo sé quién es la banda, sé que es áspera. Eh, digo, si bueno, yo, acá, pasó, yo, acá pasó exactamente lo mismo. La, la persona sabía que era, pero pensó que no, que íbamos a ser más moderados. Entonces no sabía quién era. Entonces, claro, exactamente. Porque si miraba cualquier nota... Claro. Este, bueno, quizás ahora, hoy, está, porque son las 11 de la mañana, estamos charlando de manera medio amena. quizás si esta nota, esta misma nota fuera a las 6 de la tarde estaríamos hablando en otro término. Sí, que se, yo, yo, sí, hablaría sí, del, yo hablaría en el mismo, digo, yo sé con quién estoy hablando, claro, sé se, claro, hasta claro, dónde claro, claro. eso, y, y eso a ustedes le, le da, eh, te, teniendo en cuenta lo, lo al límite que juegan continuamente, Digo, les da bronca el hecho que los lleven... Eh, y que después, yo no sé si los barden o lo que sea, digo, a mí la verdad que no me interesa, digo, porque no, creo que lo que hacen no. es arte y su, va por otro lado. Digo, le jode, digo pero bueno, si ellos sabían quiénes éramos, ¿para qué nos, no, nos exponen eso, bronca no? bronca no nos da para nada, no, no, bronca no. Sí nos parece eh, a veces que hay mucha hipocresía, Todavía sí, parece mentira, pero sigue habiendo hipocresía en, en, en el mundo. Porque, a ver, es lo mismo que hemos hecho el domingo a la noche, el lunes a la madrugada en TN, lo hemos hecho hace 15 años con La Negra Bernasi en el part-time de, de, de la radio de la historia, que fue el pico más alto del que hubo eh, radiofonía en la historia, que fue el programa de La Negra Bernasi en Rock and Pop en el año 2012. Uh -huh. y ca le cantamos a La Negra el mismo tema y la negra no solo estaba chocha sino que no, terminamos los besos todos <ríe> o sea al aire no hubo ningún problema me, me explico sí, no hubo sí, ningún claro. problema ni absolutamente nada entonces hay una cosa medio rara si lo pudimos hacer en la en la radio ¿por qué no se puede hacer en la tele? o sea cuál es la diferencia entiendo si esto hubiese sido a las tres de la tarde en la peña de morphy pero esto fue a la una de la mañana en en coso igualmente a nosotros no nos calienta eso nosotros nos divertimos igual ¿Que ¿Crees que hay gente que no sabe entender el, el, lo que es el humor a nivel musical? digo Llevado a este extremo, ¿no? Porque también... Bueno, Fran Zappa era alguien que hacía humor con la música y en algunas cosas también excedía... Eh, digamos lo cuando digo excedía no es que yo lo piense sino que por ahí la, los cánones normales eh, digo eh, generar algún exceso eh, digo y costó también que lo que lo terminen de entender digo ¿crees que a veces hay gente que le cuesta entender esto de eh, esta música, este tipo de metal bizarro que hacen ustedes? todavía hay gente que le cuesta, todavía hay gente que le cuesta, y es raro porque no somos, no, no, no estamos haciendo nada eh, oh pero todavía hay gente que le cuesta, todavía Parece mentira que en 2023 le cueste a gente entender lo que hacemos, pero bueno, pasa. Che, bueno, y más allá de esto que es el del el, el, digo lo, lo que pasó ayer y, y lo que ustedes van manejando desde hace un tiempo largo, digo, ¿les ha pasado en alguna otra oportunidad o no? Eh, que eh, Perdón, ¿qué cosa? Esto, que se encontraran con que van a un lugar a cantar y, y que alguien diga, che, no, paren un poco, digo, se están zarpando, qué sé yo. Digo. Ah, digo. ah, no, no, no, fue la primera vez, fue la primera vez, sí, sí, sí, fue la primera vez. Esta fue la primera vez que alguien, en realidad no nos dijeron que no, no nos zarpemos, sino que después fue, cuando ya había terminado todo, pero sí, eh, a, así en ese sentido fue creo que la primera vez. No, no recuerdo otra vez que nos haya dicho, che, pará, y eso que fuimos... Eh, incluso a Artear, hemos ido a otros canales, pero hemos ido al canal Quiero, hemos ido al canal de la música 1500 veces, estuvimos con Carucha, también ahí nos dijeron, che, no se zarpen mucho, pero pueden hacer lo que quieran, pero no se sarten mucho. Y nosotros fuimos igual que como fuimos el otro día en TN, pero, eh, digamos, cantando lo mismo, pero en, en esos canales no pasó nada, nadie dijo, no, no, sí, esto se fue demasiado. Sí, bueno, volviendo a, a lo que va a ser el show acá y en qué, en qué estado está, digo, contame un poquitito cómo qué, qué viene a ser Áspera en, en este show acá en Avi Road. Bueno, acá estamos por presentar algunas canciones nuevas, muy lindas, que acaban de salir, eh, para todos los que están escuchando ahora y que estaban ansiosos esperando material nuevo. Ya está Crónica de una Verga Anunciada y El Uroloco, dos canciones nuevas que salieron como singles ahí en en Spotify y en, por supuesto en todas las redes, así que pueden escucharnos esas nuevas canciones para venir a cantarlas porque las vamos a tocar ambas dos uh -huh. este fin de semana en Every Road, va a estar buenísimo, va a estar hermoso porque vamos a tocar por supuesto un montón de clásicos y algunas cosas de esas que eh, como estamos yendo por segunda vez en el año algunas de esas cosas que generalmente quedan fuera del setlist ...porque uno generalmente va y toca los clásicos... ...porque es lo que la gente quiere escuchar y todo... ...pero este año ya le tocamos un montón de... ...obviamente van a estar temas como... ...Hijo de puta, Partiendo de Cabeza, de Corazón... ...bueno, etcétera, Violeta... Eh, ...cosas que la gente se redivierte... Sí. Bueno, ...van a estar, pero... ...dentro de los 22 temas que vamos a tocar... ...va a haber algunas cositas que no tocamos... En ...la última vez que, que fuimos en febrero... ...y que la gente las está esperando... ...y sabemos que para el marplatense... ...de repente ver un show más este atípico de la banda, es difícil porque vamos una vez por año, no es lo mismo en Buenos Aires que tocamos eh, cuatro o cinco veces en el año, entonces el público de Buenos Aires, eh, de Capital o de Gran Buenos Aires, escucha canciones que son más este más inéditas en la lista. Acá eh, le vamos a dar este al público marplatense una, una lista de, de, de, de canciones que espera y que es, siempre están fuera de la lista principal, así que va a estar copadísimo. Eh, te, te pregunto si ustedes, digo, esta, estas canciones nuevas que van a hacer, ¿ya están grabadas? ¿Ya están en rotación? ¿Ya la gente las puede entrar y sí, escuchar? Sí sí ¿sí? sí, sí, sí. En Spotify, en YouTube, en todas las plataformas ya está el Uro Loco y Crónica Una Verga Anunciada, que la pueden escuchar y va a estar, este, se van a recopar porque está sonando increíble. Creo que es el material más maduro de la banda. Así que a nivel sonido se van a volver locos eh, y, y a nivel letra se van a sorprender Y se van a horrorizar también <risa> Como corresponde eh, No, me preguntaba si su, su, van a tienen intención De grabar un disco físico eh, O ya... No. A, a no, esperar... no, no, no, no no ya Nosotros fuimos pioneros en la historia Del, del material digital eh, Salimos con material digital En una época que todavía La gente hacía el CD Y nosotros dijimos basta Eh, vamos a romper este molde o CDs hacemos pero hacemos para que el pibe se lleve como como un recuerdo porque ya nadie escucha música en CD este, salvo algunos los más grandes yo, yo ya el otro día me regaló un amigo el CD de su banda y le dije mirá, disculpame pero no tengo dónde escucharlo si sí. sí, <ríe> ni sino... siquiera en la computadora tengo cd rom ya en las nuevas computadoras que me hice la última vez Hace unos cuantos años ya ni siquiera le puse cididón porque ya no se usa. No, no, es que de, ni el auto, nada, el auto nuevo no viene si ya hace unos años sin eh, sin manera de escuchar. Eh, digo, yo, claro. yo, yo tengo uno viejo en casa, pero no anda, digamos, el no anda. El, el de escuchar. Y tengo un montón de discos. ¿Qué, qué, y, ¿Y qué haces con los...? ¿Tenés discos vos, en forma particular? Eh, ¿Discos que vos escuchabas en algún momento y demás? ¿sí, dice? No, no, ya los tengo guardados en un armario y ya no, no los saco más. Y se guardan los discos, te estoy pidiendo una ayuda porque en casa me los quieren tirar todos a la mierda Sí, sí, sí, se guardan Se guardan, bien, gracias, gracias Sí, por una cuestión emocional hay que guardarlo Tengo 200 discos ahí de mi época, de Papo, de Steve Bay, de Sosa Triani, de Van Halen De Spinetta, de Dividido No, yo lo tengo guardado ¿Toda esa es la música que vos escuchás? Que yo escuchaba, sí, sí, sí, bueno, sigo escuchando pero Ahora lo hago en Spotify. Tal cual. Eh, Julián, bueno, entonces, eh, digo, los va a tener por Mar del Plata, áspera de vuelta en la eso. ciudad eh, el próximo 27 eh, de julio. Eh, este sábado. Est que se, claro, este sábado. Yo digo 27 como si faltara un mes todavía. Eh, ¿Sí? Este sábado que viene, eh, digo, y aparte de, de Mar del Plata, ¿para dónde van a andar? Vamos a estar en Tandil, eh, después en Teatro Flores acá en Buenos Aires y después en Salta. la girita de cuatro, cuatro shows en dos fines de semana. Perfecto, ahí está una girita por por acá, por eh, por, por la zona y por zonas más eh, eh, alejadas. Dejamos hacerte la última pregunta con algo que me, me acaba de parecer eh, y que yo en realidad vi temprano, eh, que es que el bueno el Aston Villa, un equipo de fútbol, le cuento a la gente, te cuento a vos, eh, equipo de fútbol inglés donde juega Diego Martínez, presentó la nueva camiseta eh, y la imagen de la persona que presenta la nueva camiseta es Ossie no oh, Qué lindo, hermoso, es hermosos Oso... objetos que da la vida con el heavy metal todavía, así que me acaba de contar una noticia hermosa. Bueno ahí está eso te quería decir cómo te caía esto de eh, la, la entre comillas el heavy utilizar. metal. El heavy metal tiene que estar más en boca de los de los de los este, no solo medios concentrados sino de, de como en este caso de los de los equipos de fútbol. De, de, de todo es eh, tiene que estar porque es un, es un es un bien necesario seguro yo yo lo, lo que decía siempre hablando del de heavy metal es que también eh, desmitifica un poco la imagen eh, de ese eh, reventado de que que que que, no, que, que se comen los murciélagos arriba en este caso de Ozzy Osbourne arriba del escenario por una persona normal que escucha un tipo de música no o que hace un tipo de música nada más ni nada menos Claro, claro, yo totalmente, totalmente, totalmente. Sí, Julián, te agradecemos como no, siempre la que nos ha atendido. Un abrazo inmenso. Por favor, abrazo grande. Eh, hay, eh, ahí pasaba Julián, eh, uno de los integrantes de Ásperas, eh, de Áspera, perdón, al pedido del povo regresa eh, a Mar del Plata. Entonces, Áspera, lo que vamos a hacer es escuchar un ratito, Dale, escuchamos un poquito de áspera, algo de lo que seguramente podrás disfrutar el próximo sábado. Y un embotellamiento Está todo cortado Uy, me quiero matar Un biquete del carajo Puteadas pibes llorando Mis huevos se van inflando